El juez civil de primera instancia, Pedro Ariel Campos, rechazó una acción de amparo promovida por el Colegio de Martilleros y Corredores de La Pampa contra el Estado Provincial, que pretendía, eh, se planteaba la declaración de inconstitucionalidad de cuatro artículos de la Ley Provincial 3097, sobre todo con la imposibilidad de que en La Pampa los martilleros cobren comisiones a los inquilinos. Para hablar de este tema estamos en comunicación con la referente de la Asociación de Inquilinos aquí en la provincia de La Pampa, Fabiana Appel. Fabiana, Pablo Cucharini te saluda, buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Bueno Fabiana, es eh, una buena decisión para inquilinos de la provincia de La Pampa esto que ha resuelto el juez Campos. Sí, la verdad que a pesar de, de la situación que se ha vivido este año a nivel mundial y, y, bueno, y nacional, hemos recibido dos noticias muy, muy fuertes e importantes para todo, toda la comunidad inquilina en el país. Una fue a nivel nacional, la ley, la ley perdón, nacional y eh, otra que estábamos esperando, eh, este fallo de, del juez a nivel provincial respecto a la regulación de la Comisión Inmobiliaria en la provincia de La Pampa. Eh, aquí en la provincia de La Pampa se logró, eh, después de una larga lucha, de que el propietario se haga cargo de la comisión y no se la traslade al inquilino, ¿es así? Exactamente, porque mm. de hecho... Eh, no hay ningún tipo de inconstitucionalidad en, en, en uno de sus artículos. Eh, eh, bueno, son cuatro en los que ellos pedían, pero eh, por lo menos en, en esto que vos mencionabas últimamente, eh, antes de que, que me sacaras al aire, que es el tema de la Comisión Inmobiliaria. No se le está prohibiendo que el, las inmobiliarias cobren ese, ese pago, ¿no es cierto? Sí. Sino que pasa a manos del propietario, en vez de que lo pague el inquilino, lo paga el propietario. Claro, sí, sí, sí. Eh, esto los eh, martilleros y corredores lo cuestionan eh, desde el principio, bueno, por eso presentaron este recurso que ahora le rechazaron. Seguramente eh, será apelada esto, esta, esta definición judicial. Sí, vamos a ver qué sucede, pero bueno, sí. de hecho eh, el juez entendió lo mismo que entendió la Cámara de Diputados el momento en que se promuevo la ley y lo mismo que entendemos nosotros que es el sector inmobiliario la parte más vulnerada eh, dentro de este sistema y que se necesitaba que hubiera una ley que regulara la comisión inmobiliaria y que pasara a manos del propietario quién es, quién contrata los servicios de la inmobiliaria, no el inquilino. Claro. Eh, y aparte eh, tratar de eh, ayudar un poco en, en, en este sentido, porque están, estamos todos buscando una casa para poder vivir y, y como siempre explicamos, lo que conlleva el hecho de tener que alquilar, eh, ya sumado hoy por hoy al precio de un alquiler, si tenés que pagar también la comisión inmobiliaria, es una locura, o sea, nadie podría eh, alquilar a través de un inmobiliario por, por todo el gasto que conlleva en sí. Ahora con la ley nacional, bueno, ya es otra cosa porque eh, hay más control eh, y bueno, y, y se han dado vuelta un poco las, las reglas del juego eh, hacia nuestro favor. ¿Cómo ha empezado a funcionar? ¿Ya, ya está vigente la, la ley nueva de alquileres? Sí, sí, sí, la ley empezó a funcionar a partir de eh, julio creo que fue, después de que se promulgó en el, en el boletín, al, al día siguiente comenzó a entrar en vigencia en, en todo el país. ¿Y, y, ¿y, qué, qué, ¿Y qué nos puedes contar, Fabiana, de cómo ha funcionado en, est en este arranque, en este inicio? Eh... Mm, nosotros estamos tratando de, eh, a nivel nacional, sí. de hacer encuestas para ver cómo, cómo está funcionando la ley. Mm. ¿En qué sentido? Si se está cumpliendo. Ah. Eh, obviamente que esta ley lo que va a favorecer a los contratos que se eh, hagan al momento de que la ley se promulga, ¿no es cierto? Sí. No tiene validez para todos aquellos contratos posteriores. Mm. Entonces, eh, hay mucha gente que, ha, ha, ha, por ejemplo, ha llamado haciendo consultas o diciendo ¿por qué si a la ley dice tal cosa a mí? Pero claro, el tema es que su contrato ya había sido iniciado antes de que la ley eh, se promulgara. Entonces, es importante que sepan que la ley solamente avala los contratos firmados, promulgados, eh, perdón, firmados una vez que la ley fue promulgada. Eh, claro, esa gente que ya tiene el contrato vigente tiene que esperar que se venza y cuando se firme un nuevo contrato va a regir con la nueva ley. Exactamente, claro, exactamente. Funciona así, está bien. Eh, y bueno, eh, después... Eh, ver a ver qué, cuáles son los inconvenientes que tendrían hasta ahora las personas que han solicitado algún tipo de consulta. Eh, por ejemplo, con el, el tema del porcentaje. Muchos se sorprenden. Eh, me pasó ayer, sin ir más lejos, por ejemplo, llamó una señora muy asustada por el incremento que tenía en su contrato eh, por el porcentaje, eh, en el aumento, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué es lo que sucedía eh, antes? Antes nosotros recibíamos, no, no en todos los casos, aclaro porque no eran todos los casos, sí. los aumentos de manera trimestral o semestral. Los aumentos a partir de ahora con la nueva ley deben ser anuales. ¿sí? Sí. Estos aumentos anuales generalmente, generalmente no debían de superar el 30% al año. Entonces, ¿Qué pasaba? Nosotros teníamos un aumento cada seis meses, aclaro que era, en, en, no en todos los casos, ¿no es cierto? Sí. Pero supongamos, a los seis meses teníamos un aumento del 15% y al en el segundo semestre otro aumento del 15%, lo que me daba un 30% anual. Obviamente que ese 15% a los seis meses va a ser mucho menor que el, un aumento que nosotros, en un, en un contrato te dicen, son mil pesos, por decirte, al año te tengo que cobrar 24 mil. Uno se espanta, claro. pero al momento de sacar esa cuenta, da perfecto que ese aumento es del 30%. Eh, Entonces, sí. Sí, Fabiana, en los nuevos contratos, ¿ya tiene que quedar especificado el porcentaje de aumento? Eh, de, que debería, debería. Debería. Pero el tema es el siguiente: eh, como los aumentos van a estar fijados por por el RITE, sí. hay que eh, tener en cuenta eso también. Entonces, eh, no, no, sé, no estoy muy bien ahí emparejada con, con, ese, con ese tema, eh, habría que ver bien cómo es que se, se calcula, cómo es que lo, lo calculan ellos. Eh, Claro, Pero bueno, no debería de superar ese 30%. Por lo que dice la ley, eh, se debería hacer el cálculo cuando se cumpla el año para actualizar ahí al año este, el contrato, digo, porque el RIPTE es un promedio entre la inflación y la variación salarial. Exactamente, sí. Mm. Lo que me refiero es que no sé si dejar una cláusula o algo en el contrato, mm. eh, porque de acá a un año... Eh, cómo se puede disparar, cómo sí. no se puede disparar. Entonces eh, ver cómo hacer para poder aumentar eh, al año ese, ese porcentaje. ¿Cómo, saber, eh, cómo saben ellos que al año tanto tengo que aumentarlo. Eh, Fabián, entonces en principio eh, celebrar el fallo este en primera instancia de Campos eh, que mmm, dice que la comisión la tienen que seguir pagando, eh, le rechazaron el pedido que había hecho el Colegio de Martilleros, la comisión la tiene que seguir pagando este, el propietario. Sí, la verdad que un, un, un, una satisfacción muy grande, como te decía, eh, un gran trabajo que ha, que ha hecho la Fiscalía eh, del Estado, Así que nada, bueno, esperemos ahora qué irá a suceder, si se apelan al fallo y, y bueno, nada, que, que, que siga, eh, bueno, quien tomará esta apelación no lo sé, pero espero que, que continúe con la misma visión que, que el juez Campos. Eh, bien Fabiana, no sé si quedó algo, si no, muchas gracias. No, por favor, a eh, ustedes. Bueno, eh, que tengas buen día. Gracias, igualmente. Bien, la referente de la Asociación de Inquilinos aquí en la provincia de La Pampa,